.org.ar. Es la realidad que,、eh, que hay que desvelar, ¿no? Así como, a, así como del mismo 25 de mayo, los p a r a g u i t a s de mayo de 1810, donde se desveló、eh, que nos mintieron durante generaciones y no había. El revisionismo、eh, demostró que no había p a r a g u i t a s de mayo en 1810. Aunque un, podríamos decir, f re-revisionismo. Eh, luego dijo que habían entrado algunos paraguas de contrabando. Ah, de contrabando, sí. De que de contrabando habían entrado algunos paraguas. Pero bueno, eh, eh, queda la discusión de si había o no había paraguitas de mayo de 1810. De tantas cosas que nos habrán mentido también, ¿no? Y tantas cosas. q e nos siguen mintiendo.、Eh, exactamente. Así que bien, pasamos también nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, toda la, la gente se puede comunicar ahí,、eh, con nosotros. e s t a m o s aquí en un estudio, para s e r feriado, somos muchos en la radio, estamos, está Mati, está el mono, está Flor, está Panchito, y bueno, nosotros aquí haciendo lo que podemos también, ¿no? Exactamente, sí, para s e r feriado, la verdad, h、eh, a y varios c u m p a s Ahora, no hay un alma en la calle, no hay nadie abajo. No, no, como no hay nadie, no, no, esta vez no pudimos acceder al riquísimo mate cocido que hacen, este, las compañeras de, de las meriendas.、Eh, así que bueno, es, este, un, un, r e d a n d o lleno adentro, vacío afuera. Así es. <risa> así que bueno, este, un saludo a toda la gente también de alto comedero que nos está escuchando, este, v a s Aprovechando el feriado, duermen hasta tarde.、Eh, también, ¿no? A la tarde podríamos dormir nosotros hasta tarde. No? Y sí, y sí un, un siesta. No, pero hay que desgrabar, hay que hacer otras cosas. Hay que ¿no? hacer varias cosas. Así que bueno. Déjalo para la tarde. Este, bueno, vamos a ir por lo menos presentando los temas. ¿no? Eh, hoy vamos a estar en distintos puntos de la geografía este, nacional. Vamos a estar por Neuquén. Eh, eh, h a c i é n d o l e un seguimiento, ¿no? A la importante lucha docente. Lucha docente que dicho sea de paso,、eh, los medios hegemónicos están tratando de invisibilizar. Y es una lucha que ya lleva 45 días. Paro de 40, bah, la lucha es más larga, 45 días de paro.、Eh, y los medios nacionales,、eh, tratan de ocultar esto, ¿no? Bueno, de, luego vamos a estar también otro hecho de ocultación. Porque se cumple, eh, eh, un, un nuevo mes de, e l asesinato de Rafael Nahuel. Y va a haber una marcha. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo también, este, eh, eh, las entrevistas, e、eh, n en este caso a alguien del, este, que trabajó con, con Rafael, ¿no? Así después nos vamos a venir para el norte, ya para... d u é n o venimos para el norte. Para la, la vecina provincia de Salta, vamos a estar hablando con la gente de San Martín del Tabacal, del Ingenio, ahí con Martín Olivera. Este, bueno, ellos están,、eh, tienen un plan de noche ya desde comienzo de año. Y bueno, y, y trabajadores fueron intimados también a dejar las viviendas del predio del Tabacal. Trabajadores que, que fueron despedidos. Despedidos, ¿no? Así que, y ahora son intimados, así que bueno. Y hay una conciliación obligatoria, así que vamos a estar preguntándole a Martín cómo se da esta situación, si la empresa puede o no hacer esto, y bueno, y qué significa y cuáles son、eh, las medidas que van a tomar también desde el gremio los trabajadores, ¿no? Luego nos vamos a ir a Buenos Aires, a la cava, a la Villa 31, donde, bueno, hubo una, una,、eh, importante represión,、eh, por parte de la policía, Una persona baleada, ¿no? Bueno, siete detenidos.、Eh, y luego nos vamos a ir a San Luis. Así es, en San Luis vamos a estar hablando con gente del Frente Popular de Darío Santillán. cooperativistas de, de, bueno, de, de, del Frente de Darío Santillán,、eh, fueron este, reprimidos una familia, ¿no? La policía entró, este, bueno, forcejeando todo, hubo represión,、eh, balas de goma, gas, pimienta, así que bueno, la verdad es que un contexto. Este, bastante preocupante, así que bueno, vamos a estar hablando ahí también、eh, con la gente de San Luis. Che, Neuquén, Bariloche, Tartagal, Cava San Luis. Este es un olfando verdaderamente federal. Así así que vamos a estar por toda la geografía. Por toda la, la geografía,、ciudad. sin movernos de la s i s l a s Y estamos en Jujuy encima. Y, y, además, y, además está, y además estamos en Jujuy, eso es cierto. Así es. Así que. Les parece que escuchamos un poquito de música y ya arrancamos con toda la información aquí en El Enredando las Mañanas. 10 y 11, ahora sí, ya arrancamos con todo este enredando las mañanas, nos vamos a ir para San Luis. Exactamente. Este, vamos a estar hablando ahí con Luis del Frente Popular de Arias Santillán, como decíamos, es cooperativista, digamos, del Frente Popular de Arias Santillán, uno de los cooperativistas, su familia fue, este, allanaron su casa, allanaron, entraron, reprimieron, este, y, la, y bueno,、eh, la verdad que estamos viviendo en un contexto de mucho ajuste, Y mucha represión, ¿no? Y represión a diferentes organizaciones sociales, a diferentes, a, a grupos, digamos, y bueno, entonces, la verdad que es una situación bastante preocupante. Así es, de hecho, una de las,、eh, uno de los hilos, digamos, que atraviesa este enredando, es justamente distintas situaciones represivas, ¿no? Eh, eh, que se, que se están viviendo, Y que son situaciones donde, envalentonadas las fuerzas, tras la doctrina Chocobar,、eh, lo que hacen es reprimir sin miramientos y sin tampoco eh, eh, observar la ley. Algo que parece muy del gusto del presidente, pero que bueno, va en contra de todo el, el discursito de la república que el presidente y c a r r i o quiere n meternos, ¿no?、Eh, un ejemplo importante, p u、pues、e la represión en Villa 31, el caso Rafael Nahuel, que vamos a estar también ocupándonos de eso hoy, y en este caso,、eh, esta represión en este, el barrio Mujica, donde la policía golpeó incluso a una, a una nena de, de, de 11 años, detuvo a un padre y dos hijos,、eh, a, no dejaban pasar a la abogada,、eh, Eh, no hubo un tratamiento específico para la madre. En fin,、eh, distintas situaciones, pero bueno, ya estamos en contacto con Luis, del Frente Popular d a r i o s、eh, Santillán de San Luis, para、eh, preguntarle cómo se dio esta situación. Luis, ¿nos estás escuchando?、Eh, sí, sí, sí. Perfecto.、Muy、buenos días.、Eh, bueno, ¿nos podrías comentar cómo se dio esta situación? Eh, Mira, bueno, este, la cuestión. Bueno, muchas gracias primero por, por hacernos la entrevista, este, un poco para salir del cerco este, de desinformación que hay en San Luis.、Eh, bueno, los hechos se fueron desarrollando、eh, durante la madrugada. Este, la policía, digamos,、eh, ya hace rato que está hostigando a esta familia. Y bueno, entraron más o menos alrededor de lo que se dice, digamos, de los distintos testigos que estuvieron en el lugar, alrededor de 10 efectivos policiales. Este, entraron a la vivienda,、eh, pegando patadas a la puerta, rompieron los vidrios, este, se encontraron 18 cartuchos, digamos, de los, de los, de los perdigones, digamos, que tiró la policía,、eh, había n siete menores, Este, a una nena de 11 años le pegaron una cachetada, había una mujer embarazada, e t e tiraron gaspimienta,、eh, Bueno, todo esto, digamos, hostigando, y ahí hay un compañero, digamos, este, cooperativista del Frente Popular de Darío Santillán. Y bueno, t a m b i é n le pegaron un balazo a la, a la mamá de los chicos. Este, y bueno, a la rastra, como si fueran unos perros, lo llevaron al padre. Hacia afuera, que también lo, lo, lo estuvo detenido, que es、eh, Jorge Ojeda, este, y después, bueno, a Cristian Ojeda, un chico que, que tiene problemas de, de, de, bueno, ciertos problemas, digamos, de salud, también fue el que sufrió mayores golpizas. Le, le, le han desfigurado la, la cara, el cuerpo,、sí. digamos, este, está todo golpeado,、eh, Y bueno, después cuando lo estaban llevando, que lo subieron al, al, al patrullero, este, llega uno de los otros hermanos, que es Nahuel, s salía de trabajar, y bueno, se entera de la situación, y también recibe dos golpes de puño en la cara, y también fue a parar, digamos, al calabozo.、Ah. Este, bueno, hay varios videos, varias fotos, digamos, que, que salieron los vecinos y pudieron actuar, digamos, Ante esto, y bueno, todos estos insultos de parte de la policía estaban muy, muy alterados, muy violentos y, y bueno,、eh, también durante el día cuando estuvimos ahí en la comisaría 41 del barrio 500 Viviendas Sur de la, de la ciudad capital de San Luis, este, cuando ya lo estaban por, por sacar, eh, eh, la abogada, t a m b i é n sufre una violencia que le, tor le, le torcieron el, el brazo, le empujaron contra la pared diciéndole, digamos, uno de los efectivos ahí, este, nosotros somos quienes tenemos el poder, bueno, mira,、eh, date、bro. cuenta que, que, que, que, que, que quienes somos los que tenemos el poder acá, este, y bueno. Hasta que estuvo también unas horas ahí detenida y, y después La, la misma la abogada. abogada ¿no? La misma abogada. Claro. Okay. Este, después, bueno, se comunicaron con la jueza y, bueno, ahí pudo actuar, digamos, y que la, lo pudieran liberar. Hoy en día, digamos, este, recién están liberados、eh, estas tres personas, estos tres varones, y, y bueno, estamos viendo cómo, cómo sigue esto en marcha, que no quede esta impunidad,、eh, y bueno. Que、eh, agradecemos que se hayan acercado varias organizaciones, que tuvo, digamos, una repercusión tanto en la provincia de San Luis y a nivel nacional también. Y bueno, tratando de que esto, esto no pase más, no, esto no tiene por qué pasar más, no tienen por qué estar actuando las fuerzas de seguridad de esta manera. Sí los entendemos porque sabemos que, que hay una camada de, de las fuerzas policiales de la provincia de San Luis que han sido, este, formados por agentes que estuvieron,、eh, Y actuaron en la última dictadura militar y estuvieron, digamos, a cargo de la Escuela de la Policía de San Luis.、Claro. Entonces, de esa manera, nosotros sí podemos,、eh, llegar a entender cuál es el objetivo y hacia dónde, digamos, es que criminalizan, digamos, este,、eh, la policía. Mientras violadores andan sueltos, mientras los chorros también andan sueltos, ¿no?、Claro. Y ante esas situaciones, ellos no... Ellos no, no están actuando de la manera que tendrían que actuar, ¿no? s i e m p r e culpabilizando a, a las barriadas populares, siempre culp culpabilizando a los pobres, o porque los pibes se visten de tal o cual manera. Entonces, ese es,、eh, ahí queda bastante claro cuál es el accionar. Este, que tiene la policía. Ahí, ahí no importó que hubiera niños, niñas, no importó, digamos, la violencia y el ensañamiento que tuvieron contra la madre, no, no, no importó a las mujeres cuando en la provincia de San Luis se jactan, digamos, este, que no tiene que haber violencia de género y b u e n Digamos, todas esas zarazas y todas、sí. esas, e s o s decires nada más que, que quedan、eh, solamente en las palabras, ¿no? Eh, Luis, eh, bueno,、eh, todas estas、eh, ilegalidades que contas, tengo entendido que a ellos lo,、eh, el argumento para detenerlo es resistencia a la autoridad. Claro, en ningún momento, digamos, hubo resistencia, sí,、claro. es, es, es una acción, este, reflejo, digamos, que y, sí, nosotros, sí,、claro. es una acción reflejo y que cualquier ser humano, digamos, cuando le están pegando a los niños, están tirando... Este balazo, s rompieron, ustedes después pueden, le vamos a acercar la foto, rompieron, dejaron la casa, es un desastre, ¿no? Sí, no, no, no.、Y、cualquier persona se lo están agarrando, lo tiran contra el piso, le empiezan a pegar puñetazos, le empiezan a pegar patadas en la cabeza. Sí, no, totalmente.、En、cualquier lugar, el i n s t i n t o d i g a m o s es, es, es actuar, digamos, pero en ningún momento se le pegó a nadie, en ningún momento Eh, al principio fue resistencia a la, a la autoridad, después cambiaron la carátula, digamos que、eh, los lo, están acusando de. de.、Eh, c ó m o es? De, de dañar, digamos, bienes del Estado. Ah, no me digas. También, no, no, no, no, no sé cómo irán a actuar de esa manera. Eh, dañaron eh, dañaron el palito de abollar ideologías, digamos. c、ah, a entonces, bueno. Eh, la verdad que es、eh, totalmente lamentable, digamos, lo que está pasando ahí en San Luis. Este, eh, eh, el año pasado también los, los, los agarraron uno de los, los chicos, este, Christian, digamos, que no estuvo,、eh, Agustín, perdón, que no estuvo detenido esta vez, este, salió de la casa y también lo, lo agarraron, digamos, y i b a a golpearlo y lo tuvieron preso, digamos, y lo pudimos liberar. Y esto teniendo en cuenta de, de que son compañeros que están nucleados en una organización, pero nosotros sabemos de cuánta gente, cuántos pibes este, y pibas, digamos, este, que no están nucleados en ninguna organización, sufren este, estos apremios ilegales y estas golpizas en las comisarías,、eh, con, con fuerzas, digamos, que no tienen por qué estar actuando de esa manera. Ojalá. Esperemos que、eh, se tomen cartas al asunto seriamente en estos, y bueno, no sé si los tendrán que ver en, en asuntos, digamos, internos de la policía, o el ministro, digamos, de seguridad tendrá que, que dar explicaciones serias. ¿no? Como en otros también que han quedado.、Eh, hace unas semanas atrás,、eh, también en un, una protesta, digamos, por terrenos. Digamos, en la provincia de San Luis,、F、familias que ya vienen hace años、eh, luchando por el tema de viviendas, este, unos terrenos limpiaron, unos terrenos que estaban abandonados, y también entró la policía a tirar tiros, digamos, a los pibes, también hubo fotos que pasaron por todos lados, digamos, que cuál es el accionar, este, totalmente,、eh, ilegal que está teniendo la policía. Hola l i e buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta, como vos bien venías diciendo, ¿no? Parece ser que todo esto que hizo la policía es simplemente porque la familia pertenece, como vos bien decís, a una organización popular, ¿verdad? Porque si no, no habría otro tipo de l por qué tanto saneamiento de esta familia.、Eh, sí, tal cual, y que no quede, digamos, que, que pueda ser, este, le buscamos el lado positivo a esto, que pueda ser ejemplo para otra gente que también se anime. A denunciar, se van a venir próximas jornadas, digamos, porque esto no va a quedar así. Se van a venir jornadas, digamos, este, de, de protestas por este tema. Bueno, esperemos que tenga su, su efecto positivo y que podamos, este, así como llegaron de distintos, de distintos grupos, ¿no? Que, que se mueven de tal o cual manera, o que están nucleados en, en organizaciones diferentes, pero este fue, digamos, un punto que nos. Que nos unió este, en esta etapa, digamos, represiva en la cual estamos viviendo, que, que, vaya, que va aumentando en, en su escalada, podamos juntarnos y podamos este, superar las diferencias. Después de echar la gala fino cada uno en su, en su organización, pero que, que podamos juntarnos y podamos este, tirar atrás todo este accionar que, que, que tiene la policía, así como. Como nos juntamos en, en, en época de los 90, ¿no? teniendo el ejemplo de, de madres luchadoras, digamos, que lucharon contra la dictadura militar, y digamos, el ejemplo que tuvo hijos, digamos, y esos corajes de, de denunciar a los genocidas, que en ese momento este, muchos de ellos ni siquiera se los habían enjuiciado.、Sí. Este, bueno, allá por lo menos algunos de los que estaban en cargos、eh, políticos en San Luis se los pudo enjuiciar en, en, en años anteriores. Este, y se demostró que, que, que cometieron horrendas violaciones,、eh, a, los, a los, derechos humanos.、Sí. En, en, San Luis y bueno, h、eh, o y en día, digamos, algunos están sueltos,、eh, porque ya cumplieron la condena y otros, digamos, están con la perpetua. Pero、uh -huh. depende de, de, de, la capacidad que tengamos como pueblo de poder dar respuestas claras ante estos accionarios, ¿no? s、sí. Luis, sobre algo que comentabas antes,、eh, eh, i b a mi pregunta. Eh, eh, bueno, si bien, h、eh, a y una, este, digamos, este cariz represivo hacia las barriadas populares, es algo casi típico ya de las distintas policías provinciales y aún de la federal. Pero lo que te quería preguntar es,、eh, eh, notas que、eh, hay un incremento de esto al calor de la doctrina Chocobar, allá en San Luis? Y sí, sí, sí, más en las, en las provincias, este, digamos, que son tan conservadoras, ¿no? Y más en una provincia que, que tiene un cerco informativo hace años, ¿no? Una provincia, ustedes sabrán que hace años, digamos, que, e s una sola familia que tiene el poder,、claro. no solamente, digamos, de los distintos organismos,、eh, legislativos, sino también judicial, ¿no? Y、eh, el poder, digamos, de la prensa, que, que allá hay un solo canal, digamos, de, de, del Estado, digamos, que es manejado por, por esta familia. Y este, también, digamos, ese e n s a ñ a m i e n t o digamos, que están teniendo con, los, con las barriadas, ¿no? Y siempre culpabilizándolos y、eh, culpabilizando, digamos, a, lo, a los pobres. Si tuvieran la culpa, digamos, de, de, de, por el hecho de ser pobres. Cuando sabemos, digamos, que las, las políticas que están teniendo son las causantes, digamos, de la pobreza, no tanto en cuestiones materiales, sino también en lo cultural, ¿no? Porque acá en, en San Luis y en la provincia, digamos, en, y, en, y en, digamos, en nuestro país tenemos para, para salir adelante con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, no se quiere. No se quiere salir adelante, pero ¿por qué? Porque hay un plan que quieren seguir manteniendo, digamos, esta, esta este beneficio, digamos, para una minoría, que es la, la minoría de los ricos, y los demás, digamos, que se r e v i v e n t e n en total. Digamos,、eh, los demás no importan, solamente importan y solamente se acercan a la s barriada s populares. cuando necesitan, e l e c c i o n e s y cuando necesitan los votos, ¿no? A repartir colchones, prometiendo esto, prometiendo lo otro, digamos, prometiendo planes y no, y no, no creando trabajo genuino, digamos. No, h、eh, eh, a c e años, digamos, que viene una destrucción también de l a de, de la educación, digamos, con todo lo que fueron las escuelas técnicas, y en estos años, digamos, de atrás tampoco se quiso, Este, revertir esas situaciones, más allá, digamos, de, de organizaciones que, que estamos trabajando, pero sabemos que tenemos un límite, ¿no?、Eh, que trabajamos, digamos, con algunos ejemplos que se pueden、eh, visualizar en algunos bachilleratos、eh, populares o en algunas escuelas, digamos, este, que se van creando desde abajo.、Digamos. Pero hay un límite, digamos, y, y ese límite es cuando se encuentra, digamos, con un financiamiento dentro de las organizaciones que no se puede Ir mucho más allá, ¿no? Entonces, e、eh, s difícil, pero no imposible, digamos,、eh, sabemos, digamos, que, y estamos,、eh, convencidos y convencidas de que el cambio se va a lograr, y bueno, tendrá sus, sus, consecuencias, como siempre, como toda lucha, ¿no? Pero estamos en un momento histórico que, que si nos quedamos de brazos cruzados, este, nos come. n Entonces, tenemos que, que salir adelante, apoyarnos, digamos, en, En, en, los organismos que hemos creado, digamos, en la lucha de todos estos años. Y en grandes ejemplos, digamos, y guías como, como, Norita, digamos, que, que nos da ese aliento y sabemos en, en, en tanto, digamos, en, en su ejemplo de lucha que ha tenido en todos estos años, digamos, lo que ha logrado. Entonces,、eh, si una persona, digamos, con ese carácter puede reunir varias cualidades, Eh, estando convencida, si nos convencemos d i g a m o s varias personas más, el, el cambio real este, lo vamos a poder ir gestando. Así es, este, bueno Luis, agradecemos el contacto, la verdad que l a realidad bastante preocupante, no muy diferente a la que está pasando en el resto del, de, del país, n o digamos. Una represión en las barriadas, a los jóvenes, a las diferentes familias también que se organizan. Así que bueno, la verdad que, s e g u r a m e n t e vamos a estar en contacto en otra oportunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, h、eh, a b r á que, que, prepararse, digamos, ante estas situaciones que, e s t á n que están aumentando, ¿no? De, de represión a los, a los pobres y, y bueno, ojalá podamos, este, Eh, salir adelante, yo, Acá estamos convencidos. No, yo solamente estoy convencido en este momento que me están haciendo la nota a mí, pero hay un montón de gente, digamos, este, más convencida que yo seguramente y con mucha más formación que puede, e hacer frente a esto y bueno. Esto es una muestra, digamos, que no estamos solos, ni solas. Es una muestra, digamos, que, que no se van a llevar las cosas así nomás. Y que esto no va a quedar este, en el olvido ni va a quedar、eh, impune. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, ahí pasaba Luis del Frente Popular de a r í o s a n t i l l á n de San Luis, que nos comentaba con、bueno, esta situación, este hostigamiento que está viviendo una familia hace tiempo, y también, digamos, la, la represión y el contexto represivo que se da en la provincia de San Luis de los hermanos Rodríguez s Aque. Este, un feudo. ¿no? Y posible candidato también del peronismo en el año que viene.、También. Así que vamos viendo、eh, quién es.、Vale. Bueno, ya sabemos hace mucho quién es.、Sí, ya sabemos. <risa> e <Dale. risa> Escuchamos un poco de música y continuamos con Enredando las mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. ピーター、ピーター、ピーター、ピーター、ピーター、ピーター、ピー